pasa como con Andoil, ¿no? ¿no? Que le fagocitaban no, claro, y claro, que no claro. le dejaban escribir hombre, de otra cosa que no fuera de claro, serlo. <risas> que te pase lo de Doil, que... que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 el negocio y el estatus y, y bueno pues quería trabajar con eso ha habido una tercera cosa que se me ha colado en la novela que yo a priori no pensaba entrar en ello y tal pero ha sido la, la corrupción la corrupción política y económica que ten en cuenta que cualquier ciudadano levante español tenemos un máster en corrupción presentando la novela algunos mm. me dicen si sí, bueno aquí hay casos de corrupción digo no, no tenéis ni puta idea porque porque porque porque porque porque porque porque porque porque en una porque porque porque porque porque porque porque porque porque porque porque porque porque porque porque porque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 porque ella dice que conoce la casa y que, que la iglesia es una fuente de información y el secreto de confesiones es fantástico entonces siempre encuentra, busca un sacerdote del que tener un secreto y es el primero que le dice dame un secreto de una persona de tu rebaño claro, porque él se supone que sabe de, vamos sí, claro, lo peor de lo es que peor imagínate, es que bueno, eso de la, la verdad te voy a decir una cosa ¿eh? Eh, ser cura y escuchar a la gente en confesión tiene que ser divertidísimo ¿no? porque eh, la gente tiene que, que contarte cada cosa espectacular, ¿no?